La Señora Cucaracha se ha comprado una bombacha. La Señora Cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha! le dijeron los ratones. Pero a Doña Cucaracha no le importan opiniones.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 ¡No se puede creer! ¡Y la tiene no, fachatada! ¡No cree que está ah, linda! ¡Qué ah, fea ah, que le queda! ¿Por qué no se muda? ¡Le queda muy mal! Recontra. mal!